el mismo ejecutivo municipal eh, trae a, a la mesa la, la, el retraso que por ahí tienen las ordenanzas para toda esta nueva modalidad comercial y por ahí no se ha legislado para ese tipo de cosas entonces, claro. bueno, en realidad el tema, o el puntapié inicial lo dio esto pero bueno, también nos marca un inicio de, de trabajo a futuro por lo que, bueno, por lo que genera la actividad en general, ¿no? la, la, los cambios que está generando la actividad comercial y, y algunas modalidades que están apareciendo y que de alguna manera no están reglamentadas. Entonces tratar de trabajar en conjunto para, bueno, para tener una legislación actualizada y no dejarlo, dejar de, de irlo actualizando, ¿no? porque en realidad esta es la, la, la última modificación es del año 83 y bueno, y el mismo decía, tenemos estaciones de servicio en lugares que no podrían estar por cuestiones de seguridad, tenemos cerealeras que desde hace muchos años algunas se han trasladado y otras todavía estando, siguen estando dentro de la planta urbana. Claro. Es decir, hay una, una re, un reacomodamiento de todo lo que es eh, plan, planificación urbana que a lo mejor no está eh, totalmente actualizado. Bueno, trabajar sobre eso, y esto por supuesto es un tema preocupante porque el comercio en general bueno, lo ve como una competencia desleal leal. Claro. lo que se va a hacer desde desde el ámbito municipal y hasta donde la municipalidad puede este de alguna manera controlar eh, eh, eh, exigir el máximo posible para que no haya ningún tipo de, de competencia desleal al comercio que ya está instalado de tantos años y de alguna manera defender lo que ya está no sí, sobre tengo... todo sobre perdóname sobre todo en una situación de crisis de, de, de, de, de actividades como la que estamos sí. entrando Y eso, bueno, cuando, cuando hay actividades para todo, es como que nadie mira qué hace el otro. Cuando, bueno, cuando empiezan estas épocas de que las ventas se disminuyen, bueno, todos nos preocupamos qué hace la competencia o, quién, o qué nueva radicación de, de comercio <coughs> está viniendo a competir con nosotros. Entonces eso por ahí me, nos preocupa, pero bueno, nos tiene que, no nos tiene que preocupar solamente en este momento, sino nos tiene que preocupar siempre para que la competencia, vuelvo a reiterar, eh, tenga la misma regla de juego que tiene el que está instalado, ¿no? Sí, tengo entendido que José Severi estuvo hablando sobre el ordenamiento territorial y cómo se va a trabajar con las habilitaciones. ¿Qué fue específicamente lo que dijo? Bueno, es, es esto lo que te acabo de decir, Es decir las radicaciones eh, o las habilitaciones ya desde que el gobierno José Severi eh, son por dos años y después se van adecuando a, de bien. acuerdo a, a las necesidades o lo que esté ocurriendo con cada sector comercial, ¿no? Est estas cosas de eh, una ciudad moderna y una, una ciudad que tiene que estar actualizada. Y está, bueno, e, este tipo de, de, de legislaciones o de, de actividades no estaban contenidas, por lo menos... Claro, es algo totalmente nuevo. ...en la actividad de gobierno, ¿no? Así es. ¿Y hay, tenés idea cuándo se estaría instalando, cuándo se estaría llevando a la práctica esto? No, esto tiene, tiene un tiempo de, todavía de maduración. Por ahora lo único que hay pedido es una solicitud de, de, de, de, de una posibilidad de de alquilar un lugar para de, eh, ser a su vez su alquilado para este tipo de actividades, pero bueno, eh, recién la parte legal del municipio que estuvo presente también este, trajo la solicitud que tenían en, en un expediente que recién tiene cuatro fojas y bueno, de claro. ahí ahora en más, y esto va a llevar algún tiempo, seguramente un par de meses, hasta que esto esté y, y realmente se, se consiga. ...tener todas la, la, las cosas que se le va a solicitar para poder, de seguridad, de sanitario, de, de, de, de tema de, de, de, de movimiento de, de gente dentro de ese lugar... ...para que no haya ningún tipo de, de ante un siniestro, ningún tipo de accidente, es, es decir, es, es un tema bastante extenso... ...pero bueno, veremos si avanza o no avanza de la, la llegada de esta nueva modalidad comercial... Claro. Y bueno, y el municipio se comprometió este, a, a cumplir con, o hacer cumplir, mejor dicho, con todo lo, lo necesario y después, bueno, serán las otras entidades como puede ser ARBA o AFIP que tendrán que hacer el contralor de, de, esta, de esta actividad comercial, ¿no? Así es. Ayer conversábamos acá en el piso con Jorge Escotón, que hoy no puede estar presente. Eh, hablábamos del tema, digamos, que es una nueva modalidad de comercio, digamos, aquí en Olavarría, pero ya hay gente que compra, sabemos que hay mucha gente que va a la salada, después va y te vende en tu casa con los, con los bolsos, ¿no? Sí, sí, los eh, bolseros, lo, lo, lo como se dice normalmente. Claro. Hay gente, digamos, que ya, que ya frecuenta, digamos, este tipo de prácticas, y hablábamos de que la gente por ahí que es fiel a un negocio o que le gusta comprar ropa de marca, por ahí no, no iría... Hablábamos de, de si se puede rescindir, digamos, el mercado de los comerciantes locales. ¿Vos qué pensás? Eh, viste, vuelvo a lo que te dije hace un ratito. Cuando, cuando la actividad está resentida, la actividad comercial, eh, empezamos a mirar estas cosas. Cuando, cuando hay actividad para todos, medio que no nos preocupamos qué hace el vecino. Porque tenemos actividad nosotros. Eh, o, o, o la competencia. Entonces, a mí me parece que eh, los dos o tres o cuatro combis que van dos o tres veces por semana a Buenos Aires... Lo están haciendo eh, eh, en un sistema eh, más ilegal que esto todavía, ¿no es cierto? Porque no digo que esto esté ilegal porque esto todavía no está instalado, pero digo, lo, lo, lo, la gente que está haciendo eso lo está haciendo como una salida laboral también. Sí. Es decir, también uno no es que justifique, pero bueno, eh, ¿qué quiere que haga esta gente? Dice uno, que, que saca a delinquir, que, que le pida un subsidio al gobierno municipal, ¿cómo mantiene su familia? Es una salida laboral. Entonces. Eh, lo que vos decís es cierto la gente que va al comercio que, y por la marca por la atención, porque tiene el crédito porque lo conocen o porque, bueno, porque resulta agradable comprar en ese lugar es muy difícil cambiar eso pero bueno, Olavarría lo que hay que tener en cuenta es que Olavarría va tomando un dinamismo de ciudad y, y, una, y una generación de distribución porque yo digo Olavarría no tenemos que olvidar está en el centro de la provincia de Buenos Aires y es una ciudad eh, apetecible desde la inversión ¿Y, ¿Por qué? Porque hay estudios de mercado que dicen Acá entraría un supermercado más Dos hipermercados más Podríamos trabajar más esto, más lo otro Un centro de distribución Es decir, nosotros como, como lavariense para, para defender esto, este tipo de cosas y, y, y defender nuestra ciudad Lo que tenemos que hacer es reglamentar Para cuando aparezcan este tipo de inversiones claro. este, Estar atentos Y bueno, y de alguna manera tener Ubicados y, y, y cuáles son las cosas que, que hay que solicitarle Y después Todos peleamos y defendemos la libertad de comercio, así que en ese, en ese mercado es donde nos tenemos que, que, que mover, dentro de las libertades. Pero bueno, con las mismas obligaciones, todo. Esto, esta es la realidad. Está bien. Bueno, Julián, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos de tu tiempo. No, por favor, cuando ustedes lo crean conveniente, que tengan un muy buen día. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Hablábamos con Julián Abad, presidente de la Cámara Empresaria, que ayer estuvo reunido con Héctor Vitale y con el intendente municipal eh, eh, S. Berry. Estuvieron conversando sobre este tema, bueno, de la saladita, tan polémico en estos últimos dos días eh, aquí en Olavarría. Y bueno, él lo decía, si la gente cumple con los requisitos, al igual que el resto de los comerciantes, esto posiblemente pueda instalarse. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio, conduce Jorge Escodón.